No sepa que es eso del CSIC, que son así muy raro. CSIC pues, o CSIC, acaban de... CSIC, CSIC, Centro Superior de Información de la Defensa. Eh, ese es nuestro actual servicio secreto. Que ¿Son es, eh, espías españoles? Los espías españoles, sí. Hay más servicios de inteligencia, de hecho se habla de una comunidad de inteligencia. Pero son tan malos con otros que nos siguen a veces cuando otros que salen así la foto mirando de lado. Pues dicen que son muy buenos nuestros ¿Sí? espías. Dicen que son el octavo servicio... Dicen algunos que son el octavo servicio secreto mejor preparado del mundo. Quizá en eso haya influido que los formadores de nuestro actual servicio de espionaje fue el Mossad, conocido como el instituto dentro de la jerga de la fraseología del mundo del espionaje y que está considerado como el mejor servicio secreto internacional. O sea que hemos tenido, nuestros espías han tenido una buena escuela. Ya, ¿y qué investigan? Todo lo que afecta a la seguridad nacional, a la seguridad, que puede afectar la seguridad nacional. Lo que ocurre es que hay muchas cosas, muchas más de las que yo pensaba, que pueden, de una forma indirecta, por un cauce indirecto, ...a las afectar a la seguridad nacional... ...lo seguro es que no es el único servicio de inteligencia... ...el único servicio de información... ...todos los cuerpos de seguridad del Estado... ...tienen sus servicios de información... ...la Armada, el Ejército del Aire... ...la Policía, la Guardia Civil... ...todos tienen sus servicios de información... ...pero probablemente el más importante... ...el que tiene más presupuesto, más experiencia, más medios... ...y seguramente los agentes más cualificados... ...es el CSID... ...que es el inmediato... ...el, el posterior seguidor del SECED... ...el Servicio Secreto que fundó Carrero Blanco... como primer servicio secreto español antes había otros servicios el Círculo 30, en, en antes de la guerra civil, otros servicios mucho más dispersos, mucho más desgredados y con mucha menos formación como centros de espionaje y sobre todo muy influenciados los servicios españoles con el SEFED Incluso el CESITA al principio, muy influenciados por otros servicios como la CIA. Además hay anécdotas muy curiosas. Eh, nuestros espías no tenían ningún tipo de instrumento, no tenían ni micrófonos. Y los micrófonos tenían que pedírselos a los espías de la CIA, cuando había que poner canarios, como llaman ellos. Lo que pasa es que la CIA pues, pedía que sí, daban los micrófonos, pero tenía que ir uno de sus agentes para, para supervisar el, la colocación de esos micrófonos. Y eso hacía que toda la información confidencial a la que accedíais el servicio secreto español... Era compartida por otros servicios, hasta que llegó un personaje, el general Gerardo Mariñas, el director general del CSIT antecesor al Popular Manglano, y alguien con quien nos hemos reunido ya en alguna ocasión, una de nuestras fuentes. Y a partir de ahí empezó el CESIT a desligarse de la CIA y a, a nacer como servicio secreto propio. Y llevan esos aparatos extraños, se meten micrófonos... Cosas extraños. increíbles, <coughs> sí. cosas increíbles. Bueno, eso, ¿qué que eh, se meten en todo lo que tenga que ver con la defensa...? Todo lo que puede afectar la seguridad nacional, sí. Lo que pasa es que hay muchas cosas que nos pueden parecer una tontería, pues esto de los ovnis, las sectas, que nos puede parecer un tema marginal, a un sector amplio de la sociedad le parece un tema marginal, Y bueno, tiene mucha más agua que la que nos suponíamos ese río. ¿Por qué están interesados en esas historias? Que aparentemente son tan triviales y que no existen para mucha gente, sí. y que no son ciertas y que son temas de locos simplemente. Pues hay algunas corrientes, lo que Enrique de Vicente llama los conspiranoicos, que pues suponen que eh, los temas paranormales, los sistemas de creencias, eso es lo importante, seas, sean cuales sean, pueden influir en sectores amplios de la población. Eso es cierto con las grandes religiones. Y cuando yo empecé esta investigación hace ya seis años, seis años, pues pensaba que a mejor las cosas podían ir por ahí, hoy pienso que no. Hoy pienso que el interés de los servicios secretos por estos temas, uno de los intereses que tienen, tienen muchos, es que no se trata de que estos temas puedan influir en grandes sectores de población, sino que pueden influir en individuos que a su vez pueden repercutir en grandes núcleos de población. ¿Y hay gente que se metido en esos temas, y controle, que sepa lo que son las sectas, las diferentes sectas? Absolutamente, metidos hasta el cuello. Sí. Y yo no soy el único investigador español que durante los últimos años ha tenido contacto con agentes del César. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Bueno, eh, ya hemos definido un poco que los servicios de seguridad están interesados en esos temas, que hay gente que controla, realmente controla. Mucho. Sí, saben... Yo sabía, porque había tenido más trato con la policía, pues que dentro de, de los servicios de la policía hay una brigada, también dentro de la Guardia Civil, también dentro de las policías autonómicas, que yo conozca, que... ...de vez en cuando va los congresos paranormales... ...que escuchan este programa todos los días... ...que leen las revistas esotéricas... ...que saben lo que es más allá, lo que es año cero... ...que saben quién es quién... ...en este mundo... Absolutamente, ...absolutamente... ...a mí me tratan de don, a ti también, me eras don... ...a mí me llaman cosas peores incluso... Sí, bueno, ...a mí me trataban de don, o sea, que gracias por la diferencia que nos hacen... ...pues fíjate, es un, creo que es una, un dato bastante anecdótico... ...y tampoco quiero yo acabar ningún protagonismo... ...pero creo que es muy anecdótico... ...que el pasado mes de julio se celebró una universidad complutense... Un curso de verano sobre los servicios secretos, organizado por el CSIC, pero al que asistieron representantes de la CIA, del MI5, del MI6, de, la, eh, de los servicios holandeses, de los servicios italianos, de los servicios franceses, de servicios secretos de distintos países. Y además no agentes, sino directores de departamento, algún secretario general. Bueno, pues a ese curso, en el que, por el que se dejaron ver algunos ufólogos españoles muy conocidos... ¿Puedo decirlo yo? Vale. ¿Con José Benítez, entre otros? Por ejemplo pues eh, estaban presentes un par de buenos amigos y en un momento determinado se sorprenden cuando un individuo que tenían al lado sentado en la primera fila les pregunta eh, si conocen al investigador gallego, al coruñés que está tocando en las narices con lo de los ovnis últimamente preguntaban por mí y quien preguntaba no era un agente sino que era el señor Aurelio Madrigal que es el secretario general del CSID por lo tanto, digamos que sí están muy enterados de lo que pasa en el mundo paranormal Bien. ¿y qué saben? ¿en qué están metidos? ¿Qué... yo creo que ¿Qué... saben todo Sí, por lo menos una parte importante de lo que hay detrás de estos temas, pero por una razón muy sencilla, porque yo creo que al margen de la componente puramente paranormal, que yo pienso que sí existe mucho en algunos casos, no muchos, en algunos casos eh, fenómenos absolutamente incomprensibles y que escapan a nuestros, a nuestros parámetros lógicos detrás de un sector muy amplio de la casuística paranormal y quizá más de la casuística ovni, se esconden montones de cosas, están ocultando... Desde experimentos psicosociales, pruebas médicas, eh, prototipos de aviones no convencionales, aviones, pero no hablo de aviones americanos que los hay, sino de diseños creados en España, eh, pruebas balísticas ilegales, cantidad de cosas. Que resulta mucho más diplomático ocultar detrás de los ovnis porque si un grupo de ciudadanos ve, pues un ejemplo que pongo siempre porque es un caso real, un misil extranjero que entra en espacio aéreo español, que sobrevuebla varias zonas eh, pobladas, presuntamente fuera de control, y que se cae en el mar muy cerca de unos pesqueros, si esos eh, testigos describen un misil, eso puede ser conflictivo desde el punto de vista político y desde el punto de vista diplomático, pero si esos testigos dicen que vieron una cosa rara, que es lo que vieron, un ovni, si eso trasciende a los medios de comunicación como, bueno, más paisanos que ven marcianos tonterías, historias de extraterrestres esa noti noticia se diluye y los militares tienen la cobertura que necesitan para que nadie haga preguntas indiscretas y eso ha ocurrido muchas veces en España aquí tenemos nuestras líneas llenas de llamadas, 905-11-8080 en nuestro teléfono, por si esta noche queréis intervenir 12, 19, 11, 19, las islas no mal. Yo creo me gustaría que nos contaras algunos de los casos, o esos expedientes X, ¿se así o son por la película? No, no, eso no tiene que hablar, además me cabría mucho la comparación porque yo llegué a la conclusión de que la realidad supera con creces a la ficción y no hace falta ponerle etiquetas para saber de qué hablamos. Bueno, pues ¿cuáles son esos casos misteriosos que tiene el controlado su necesito, que ha estudiado? Quizá el caso de Humo, muy bien lo que tú creas, lo que sí, se pueda contar... Sí, humo, humo es, es una realidad. cosa que nos está volviendo locos, mira lo de humo eh, un pequeño resumen para la gente que no conoce hay mucha gente joven que se ha incorporado humo es un caso extraterrestre que... humo es el caso extraterrestre, no es un caso no hay ningún caso ovni en la historia de España que haya tenido tanta trascendencia internacional la historia de, de los humitas empieza en los años 60 con unas cartas que recibe un personaje Fernando Sesma que dirigía unas reuniones en un café el café León cuyos sótanos, la ballena alegre que están convertidos en un trastero de una cafetería inglesa nueva Eh, en esos sótanos se fundó la falange, en esos sótanos se, eh, se reunían personajes como Alfonso Paso, como Buero Vallejo, como la secretaria de la Embajada de Estados Unidos en España, como comisarios de policía, es decir, gente, estamos hablando del año 66 de la época franquista, gente socialmente importante. A cualquier servicio secreto le habría interesado saber qué pasaban esas reuniones por el tipo de gente que se reunía ahí. Pues esas personas se reunían para escuchar los mensajes supuestamente extraterrestres que recibía Fernando Sesma. Durante, años, eh, durante varios años se estuvieron recibiendo cartas y llamadas anónimas, los extraterrestres nunca dieron la cara, hasta que en el año 66 se produce un avistamiento óvvido en Aluche, en el año 67 en San José de Valderas, y a partir de ahí la cosa se, se va de madre. Antonio Rivera, eh, Enrique López Guerrero empiezan a publicar libros sobre esta historia y el caso humo trasciende las fronteras españolas y llega a otros países. Cuando eh, nosotros empezamos a investigar la hipotética conexión de humo Con los servicios secretos, en realidad, llovía sobremojado, porque un investigador francés llegó a la conclusión, al estudiar las cartas de los humitas, las cosas que decían los humitas, que planteaban una sociedad idílica, con un punto ligeramente comunista, además alababan a ciertos personajes del ideario marxista... Pues este, este personaje francés que además accedió a una información desclasificada por el KGB sobre las técnicas de guerra psicológica y de propaganda que había utilizado el KGB en los países occidentales, entre ellas la creación, esto está dicho por ex agentes del KGB eh, que salieron de la Unión Soviética, entre ellas la creación y la manipulación de la creencia en avistamientos de ovnis, repito que eso está publicado en la prensa soviética por agentes, ex agentes del KGB, este, este investigador francés llegó a la conclusión de que el KGB podía estar de, detrás de lo de humo. Pero, al mismo tiempo, un americano, Jacques Vallée, en sus libros, él eh, además ha tenido acceso, yo llevo meses tratando este tema con él, y había tenido acceso a informaciones del Servicio Secreto Francés, donde se hablaba de que algunos casos de abducción de supuesto secuestro por extraterrestres, esto es lo que le dijeron agentes del Servicio Secreto Francés a Jacques Vallée, habían sido fabricadas por los Servicios secretos franceses para experimentar determinadas historias, que podrían ser, por ejemplo, el efecto de algunas drogas como se hizo en España el CESIR con la famosa historia de los mendigos de Malasaña. ¿Qué bueno, es eso de los mendigos de ¿no? Malasaña? Esa es mi historia, déjame terminar, los... me disperso. Sí. Y Valé llegó a la conclusión, en base a informaciones que tenía, de qué era la CIA la que estaba detrás de estas historias. Bueno, yo pienso que Valé y Mike podían tener cierta parte de razón, pero yo me encuentro con agentes del CESIR, tanto ex-agentes como agentes en activo, que me dicen que habían visto en la casa información sobre humo es lógico porque en aquella época el CESIT no existía el CESIT empieza a mediados de los 70 pero sí existía el CESET y al parecer había gente del CESET concretamente un personaje cuyo nombre ya tenemos un alto mando del ejército de tierra infiltrado en las reuniones de la Ballena Alegre para ver qué pasaba ahí, por qué se reunían esas personas y qué partido se le podía sacar podía sacar un servicio secreto a las reuniones de la Ballena Alegre a mí me cuenta una serie de historias absolutamente escalofriantes y hace unos meses ...a través de uno de los personajes más conocidos... ...dentro de los escándalos del CSID... ...el coronel con Alberto Perote... ...yo conozco a un personaje de la CIA... ...destinado en España, un agente de la CIA... ...y me hago con una fotografía... ...de algunas... ...de una de las colaboradoras... ...de José Luis Cordán Peña... ...que es el hombre que se ha autoproclamado... ...autor de lo de humo... De, de, ...autor de las cartas... ...y lo que quería es que este, estos personajes... ...de los servicios secretos... ...viesen esa fotografía para así ver si reconocían en ella a una de las videntes que ha estado trabajando como colaboradora del CSIT en España durante los últimos años, porque hay varios videntes que han estado colaborando con el CSIT sobre todo en tareas de intoxicación es otro tema y la reconocieron, tanto el agente de la CIA como el ex mando de la OME con Alberto Perote reconocían a esta mujer como una de las colaboradoras en las tareas de intoxicación estuvo o sea que te puedes imaginar barrio, programa, sí, sí. sí, mejor no hemos me decidido el nombre por no. una razón, y además te pediría que lo respetaras no, no, no, no. porque no, no nombre, no. tenemos razón con ella. Seguimos con un caso más, Manuel, de... Al final, ¿qué pasa de nada, con, con eh, el tema humo? ¿Son extraterrestres? ¿Están los servicios secretos detrás? O Yo no es estoy todo? convencido de que están los servicios secretos detrás. Dudo que haya extraterrestres de lo de uno. Puede sí. que, que en otros problemas? casos se sí los haya habido, pero dudo que traje lo de humo. muy joven. Entonces, Piedad en del hicimos un programa con Fernando Sesma hace muchos, muchos, muchos, muchos años. Y él nos traía una fotografía tridimensional... Donde... Yo conozco la persona que le llevó esa fotografía tridimensional... Es un... Déjame que cuente eso. Vale. Una fotografía tridimensional cuando todavía no se había inventado... ...teregrante la fotografía tridimensional de la Tierra... ...y eso una prueba que traían los seres extraterrestres. Y... En España. No sí. se conocía en España como en Japón, no se conocían... Se exactamente, ¿no? exactamente, como no se conocían las láminas que aparecieron en San José de Balderas. Alguien, concretamente un tipo de la NASA... Eh, ...destinado en España, se las vio a, a José Luis Jordán para que las utilizase. Como no se conocían en España... Eh, unas informaciones que a mí en su día en la primera entrevista que tuve con ese personaje de la CIA que me presentó Perote que me eh, presentó Perote me adelantó una serie de cosas nueve meses antes de que se hablase del descubrimiento del elemento 114 a mí me lo había dicho este personaje eh, tres o cuatro meses antes de que saliese una noticia en su día hablando de que se había descubierto el triángulo de las Bermudas que era una base de una bola de gas y tal exactamente esto me lo había dicho a mí en esas reuniones eh, el tipo de la CIA por lo tanto Existe la posibilidad de que un personaje determinado con acceso a información privilegiada pueda adelantar cosas que no van a ser públicas hasta mucho después. No es que adivine el futuro, es que ha tenido acceso a información privilegiada. Y esto es una de las técnicas que se ha utilizado, por ejemplo, con algunos videntes que tenían que sonsacar a políticos extranjeros, a los que par, hablo de operaciones del CESID, a los que se les facilitaba información privilegiada para que pudiesen sorprender a esos políticos adictos a lo paranormal con cosas que iban a salir en la prensa mucho después tenían poderes, ¿no? tenían acceso a la información y alguien, di alguien dijo que la información es poder y el poder nunca se comparte con el pueblo dos minutos para que el tema de los mendigos de Malasaña, los que estuvo... No. si yo pudiese aclarar esos dos minutos pues... ¿qué, ¿qué pasó y qué hacían? bueno, digamos no. que dentro de un trabajo de investigación brillante que hicieron Antonio Cerdán y, y Antonio Rubio, Manuel Cerdán dos periodistas del mundo sobre los gal ...sobre la guerra sucia contra ETA... ...por parte de los cuerpos después españoles... ...se encontraron con varias historias escandalosas... ...y una de ellas... ...fue un tema bastante delicado... ...que eh, en su día se conoció... ...dentro de, del mundo de los mentideros... ...de información... ...como la operación Mengele... ...y que habría consistido... ...en el intento... ...dentro de una operación... ...para secuestrar a un líder de ETA... ...que había sido localizado en el sur de Francia... ...Josu Ternera, que hoy en día... ...está, está en la calle y protagonizando muchos escándalos llegaron a la conclusión de que la, me la mejor forma de acceder a este personaje y a través de un interrogatorio a información sobre la cúpula de ETA era secuestrarlo y para secuestrarlo intentaron utilizar un fármaco experimental que según algunas fuentes algunos especialistas en los servicios de información habría diseñado un cardiólogo amigo personal de Emilio Alonso manglano y pero para antes de irse al sur de Francia y al ejercer el secuestro decidieron probar si esa droga funcionaba para eso se sele seleccionaron al menos tres objetivos que serían tres personajes, tres indigentes con una complexión física con una, eh, un peso eh, parecido al de yo su ternera, para probar si ese, si ese narcótico era efectivo se realizó ese secuestro con, muy preparado durante varios meses, se, se robaron tres coches para uno utilizar coches de servicio, etc y al parecer durante el secuestro algo salió mal, uno de los mendigos falleció, otro tuvo heridas graves y evidentemente la historia se ocultó, siempre según las fuentes de Cerdán Rubio Eh, todos los agentes del ALA 25 que sería el grupo operativo del CSID que realizó este, estos secuestros y estas prácticas con cobayas humanos habrían tenido una crisis bastante grave, muchos de ellos habrían dejado el servicio otros arrepentidos habían pedido el traslado a otras unidades pero esas historias que hemos, hemos oído hablar sobre los experimentos médicos con cobayas humanos en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Japón parece que en España también se han dado todas esas cosas se hacen en nuestras escuelas y muchas más ¿sí? sí Yo no sé tantas, ¿eh? No quiero poner nervioso a nadie. Curioso. está con el misterio. En M80 radio. 2029 1129 de las Islas Canarias se la pausa para cantar la cinta, no un tiempo pero la hacemos ahora un bendito. Eh, gracias a la gente que está en el chat Hay una forma de entrar en nuestro chat www.espacioenblanco.net Esa es nuestra página Ahí entráis, tocáis un botoncito Y de repente os mandan al chat y 905 11 80, 80 es nuestro teléfono Si queréis aprovechar, lo decís mucha gente En los emails que me mandáis Que sigamos dando tiempo a cambiar la cinta Unos segunditos para queis la vuelta Y no os perdáis nada De este increíble programa de, de historias nos está contando Maricarayal En el Centro Radio, Manuel, hay algunas preguntas ya que nos llegan del chat. ¿Qué opinas sobre las caras de Buenemes y del CSIT? Si hay relación, nos preguntan al teléfono. No que yo sepa. No con el CSIT, sí con, con otros servicios, concretamente con la Guardia Civil, que, que siguió el tema muy de cerca en su día, que incluso... Yo no he publicado esta historia, pero he dedicado seis meses a seguir la pista de los guardias civiles que estuvieron implicados. Puedo decir que he localizado a todos los guardias civiles que estaban destinados en el cuartelillo de Belmez en 1971, cuando salieron las caras, incluido el comandante de puesto, y puede decir que está hablando con todos ellos... Hemos tenido acceso a los documentos originales, no copias, de la Guardia Civil. Quizá me les estaba apenas comprobando. Quizá, ¿no? quizás porque es un tema bueno, fascinante. Reemplazamos el fenómeno más Pero interesante, puede, puedo decir de... simplemente que todos y cada uno de los guardias civiles que estuvieron implicados en la historia, todos aseguran que las caras son auténticas. Bien. El caso más increíble, como digo, el para psicológico del mundo lo tenemos ahí bien, viene de la moralidad, hablaremos de ello porque después hace de 20 ¿cuántos años? Casi 30, casi 30 años sigue apareciendo esa caras. Eh, pregunto también dónde puedes sacar tanta información. Yo vente soportí porque se le ocurra, porque está acá para allá currándoselo. Eh, Pregunta Manuel Carballal, el hace Lois, yo lo apoyo. ¿Cree, crees de verdad lo que te dicen los espías? ¿No se pasan los espías a Estados Unidos mintiendo y desinformando? ¿No Absolutamente. Te, ¿No te estarán mintiendo también a ti? Completamente, constantemente. Lo que ocurre es que creo que en estos 6 años que llevo en el tema ya he cogido la suficiente experiencia y todo lo que yo digo de este tema, hay muchas cosas que no digo porque no las puedo demostrar. Todo puedo demostrar de dónde viene. Y, y antes de hablar de esto procuro contrastar las informaciones con dos o tres fuentes mínimas vale, pregunta Tuco, eh, en chat, pregunta si conoces algún testimonio de testigos pertenecientes al TESID sobre observa observaciones de OVNIs sí. ¿Ellos han visto OVNIs? sí, oh, ¿sí? sí. ¿OVNIs? algunos de ellos, no. todos hay algunos, no. son seres humanos y, y a veces van al campo y a veces van al monte y, y piensa también que hasta, hasta no hace tanto tiempo un amplio porcentaje de los funcionarios del CSIC, quizá un 60 o 70% eran militares, cada vez hay más civiles pero hasta no hace mucho, la mayoría eran militares un amplio porcentaje un altísimo porcentaje de los funcionarios del CSIC vienen de los cuerpos de élite de la Guardia Civil las ciudades de élite de la Guardia Civil y la Guardia Civil, en mi opinión es quien más sabe de ovnis en este país por una razón muy sencilla, porque aunque algunos de los expedientes, un puñado de expedientes hayan llegado al ejército del aire el grueso de las observaciones de ovnis serán en los núcleos rurales, y los núcleos rurales son del CSID sí. y un paisano cuando ve un ob... de la Guardia Civil, de la Guardia Civil y un paisano cuando ve un ob... no llama al CSID llama al cuartelillo vale, pregunto también para ti Flamel si existen en España los, en el... los, en el Black, los hombres de negro Pero, claro, por supuesto ¿hay hombres y, la... y están actuando constantemente ¿Sí? ¿sí? ¿y van de negro? no, hombre, no van, ah. o algunos van de caqui y la mayoría van de traje o ¿Con... de espor ¿con corbata? o sin corbata eh, ¿cuándo van a desclasificar los expedientes X? nunca Eh, pregunto también Guap Si puedes decir eh, Muchas gracias por los libros Dice Guap Por los libros escrito, supongo No, no sé Sí, yo no supongo será eso? ¿Libros que Que están dejados Si todavía se encuentran por ahí algunos Pues no tengo A lo mejor sí, Como, sí, como sí. los editores son unos envergüenzas No tengo ni idea No todos No lo sé Yo tengo más mal, malas experiencias No todos los editores son unos Algunos Hay muchos envergüenzas en este mundillo Ya lo sabes no, Muchos no, envergüenzas eh, ¿Cómo se llaman los libros Esos que tienes por ahí? Yo tengo algunos en mi casa ¿Te permiten? Algunos, ¿cuánt Bueno... No voy a hacer publicidad porque, total, no se lo va a llevar el editor, o sea, que ¿Cuándo van a clasificar los expedientes? Sí siguen preguntando, dices que nunca. No lo creo, pero no lo creo porque hay tantas tantos trapos sucios indirectamente relacionados con algunos de esos expedientes que sería atentar contra los principios básicos de, del Ministerio de Defensa, que es proteger la Seguridad Nacional. Ya, 905-118080 nuestro teléfono, el chat sigue funcionando, gracias a todos si sigue seguir preguntando. Esta noche estamos sorteando tres relojes adicionales del sexto sentido entre nuestros oyentes. ¿Algún caso más del Cecil o lo dejamos ahí y pasamos a, a algo más de actualidad que todos están investigando en este tiempo, que también está los servicios de inteligentes detrás de todo ello? Pues es que mucha es que están metidos detrás de muchas cosas, ¿eh? más de las que, sí, que sí, se supone. Están detrás de todo ello, eh, controlan mucho más de lo que creemos. Sí. Hay una realidad mucho más eh mucho diferente más. y sobre todo manipulan la realidad para engañarnos. Y ahora que estás pasando las preguntas de de chat, estoy recordando una cosa que dijo uno de los personajes, un alto mando del servicio secreto holandés que participó en este curso de verano sobre el CSID, en el turno de preguntas precisamente Juan José Benítez le preguntó por la eh, intoxicación en internet si existían formas de intoxicar si los servicios secretos intoxicaban en, en internet allí estaban Miguel Pedrero y José María Lesta que pueden confirmar lo que digo, y este hombre le dijo algo muy interesante dijo que sí, que efectivamente una de las cosas que hacían para utilizar internet era meterse en los chat y con esto supongo que los amigos del chat empezarán con ponerse nerviosos seguro meterse, me también, seguro, meterse ¿no? en los chats de internet y utilizar los chats de internet como un, un, eh, un muestreo de control al soltar ciertas frases para ver cómo reaccionaban los chateadores y los internautas ante determinados estímulos ¿no? o sea, están por todos lados Bueno, así que nos os todo lo que os cuenten, no así os creáis nada. todo lo que leáis, no os creáis todo lo que veáis ni, ni siquiera lo que nosotros contamos. Vamos a la segunda parte, más que contaros, insistimos el teléfono absolutamente lleno de llamadas hoy, 905-118080, es un placer saber que estés ahí, decidselo al resto de la gente que no nos habrá salir del teléfono, vamos con más casos y cosas que queremos contaros hoy. continúan en este último verano han ocurrido muchos acontecimientos que no deseamos olvidar el caso de San Fernando los suicidios colectivos del fin del mundo el poltergeist de Santiago es la actualidad nuestro mundo que se mueve lleno de misterios invitado nos lo descubre año 2000 espacio en blanco el año del contacto este verano han pasado muchas cosas ¿verdad? muchas más de los que creemos eh, Se han movido demasiados hilos Ha habido demasiadas cosas Que a veces pasan desapercibidas Porque lo cuenta muy poquito Por ahí los medios Se le dan poca importancia Sin embargo son trascendentes ¿Verdad? A veces que sí eh, Aparte el mensaje de Fátima el uh -huh. antes del verano Y de otro montón En los círculos Hemos comentado una vez Los que estaban apareciendo Que quizás sea otra, otro tema Que tengamos que hablar Dentro de poco Lo que está ocurriendo Con esos círculos Inglaterra Ha habido un caso tremendo Que ocurría En el sur de España En San Fernando Con unas niñas ¿No? Sí Pues sí Sí yo, yo en su día lo había seguido un poco por la prensa me había llamado la atención porque al principio sobre todo hubo algún titular de prensa que tímidamente esbozó alguna conexión entre las homicidas dos niñas de 16 y 17 años creo recordar que asesinan a una compañera de colegio de muchas puñaladas y degollándola de una forma brutal en San Fernando y alguien dijo que podían tener alguna relación con, con este mundo de lo paranormal ¿no? y yo un día... Eh, pues pero no. una forma de decir eso no es quitarse y decir, bueno, son tan locas y bueno, eso es, lo ¿no? <coughs> es lo que yo pensaba lo que pensaba pero un día me llaman de una comisaría determinada, me dicen que si puedo bajar a reunirme con dos inspectores de policía y yo me voy a esa comisaría y me reúno con dos inspectores de policía, que eran los que llevaban el caso que habían venido desde San Fernando porque al parecer había muchas más implicaciones paranormales de lo que yo pensaba estas dos niñas estaban absolutamente fascinadas por el mundo paranormal eran adictas a la Ouija tenían tres demonios guía que eran las que a través de los mensajes de la Ouija inducían sus actos una de ellas, en no importa cuál es, eh, evidentemente no se puede hablar mientras no haya una sentencia judicial ¿no? y antes tienen que hablar los peritos, pero vamos digamos que en base a los datos que tenemos parece una psicópata de manual sabía perfectamente lo que estaba haciendo, se encontraron en unos cuadernos escolares, cuentos, relatos que escribía esta niña, que no tenía la mayoría de edad, una menor, en la que, entre otros relatos sobre cosas paranormales, sobre demonios, sobre el más allá, hablaba de dos amigas que asesinan a una tercera, y que como son menores de edad, saben que no les puede pasar nada, porque no son, no son imputables, ellas eran admiradoras de... José Ravalán, creo que era el nombre, el asesino de la katana, otro menor que unas semanas antes había asesinado a sus padres y a su hermana con una katana de samurái, que era otro fanático de lo paranormal, incluso el juez eh, ha llamado a declarar a cierto parapsicólogo por la influencia que pudiese tener la parapsicología en los autos de Techagal, bueno, pues estas niñas le habían escrito a la cárcel, incluso creo que tenía, creo que recordaba los policías que tenían su número de teléfono, el de teléfono de la, de la prisión donde está en espera de juicio. Y, y se encontraron unas cartas de Tarot además sospechosamente similares a cómo se produjo el, el crimen a la alguna torre con alguna llena fin, una serie de cosas muy curiosas o sea que es lógico, con casos como estos es lógico que haya un interés por parte de los cuerpos de seguridad del Estado por investigar las implicaciones paranormales ¿no? lo que pasa es que casos de estos hay muchos más de lo que pensamos ya, y locas, eh... Eh, eso tiene que decidirlo los jueces sí. evidentemente tienen que pasar los peritos hacerse las evaluaciones psiquiátricas y si llegan a la conclusión como pensamos algunos investigadores de que lo que hay ahí es una psicopatía no una psicosis no una una no es que sea una psicótica sino que serían sociópatas al menos una de ellas pues evidentemente son imputables y lo que ocurre es que luego ya empiezan los tecnicismos legales y se amparan eh, con la nueva ley del menor o no Pero a mí en principio no me parecen locas. Lo curioso de lo escalofriante, Miguel, es que solo unos días después, o solo muy pocas semanas después, se produce otro asesinato que parece calcado en Italia, donde tres niñas, también de 16 y 17 años, asesinan también con arma blanca, también en un descampado, en este caso una religiosa, una monja de 61 años, Laura Minetti, a la que apuñalan hasta matarla, y declararon textualmente... Eh, queríamos matar a un religioso fuese quien fuese, no era nada personal contra esa mujer sino contra la iglesia querían matar a alguien de la iglesia y les daba igual quien fuese sí. además lo hicieron muy maquiavélicamente como en el caso de Clara García, la niña de San Fernando porque llamaron a a esta, a esta mujer le dijeron que una de ellas se había quedado embarazada que querían verla en un lugar apartado para pedirle su ayuda y en vez de pedirle su ayuda lo que hicieron fue asesinarla ¿los diablos están detrás de todo es que además, igual que ocurrió en el caso de San Fernando al revisar sus cuadernos escolares se encontraron con los mismos relatos, de, con, con pentagramas satánicos, con símbolos satánicos, escuchaban el mismo tipo de música, incluso las niñas de San Fernando y las italianas, o sea que parece parece un caso calcáutico, como en el caso de San Fernando, estas niñas limpiaron el cuchillo y se fueron a dormir. <risa> Caso 90511 8080 en nuestro teléfono. Hay más preguntas que están llegando. No ya te pasamos, Manuel. Ha habido más cosas, han ocurrido más cosas este, este, este año. Hay mucha gente más, una cuanta gente más que se está suicidando, ¿no? Antes del fin del No, se nos acaba el plazo, llega el cambio de dinero ya, nada más. Sí, aquí me he mandado un, un, un, diciendo, un email diciendo que yo voy anunciando que salen el contacto, que solo quedan tres meses y que no, no ha ocurrido nada y que, bueno, me voy a acertar mucho. Igual no te dejamos próloga. <risa> los penaltis. Pero quedan tres meses para el fin sí, del mundo. y yo sospecho que seguirán produciéndose noticias como estas que se han producido este verano en distintas partes del mundo. ¿Que ¿En dónde ha sido esta vez? Me gustaría recordar una cosa. Si hacemos un... un... yo tengo aquí unas notas que he un poco precipitadamente. Y la historia de los suicidios colectivos, en realidad es muy antigua. Recordemos que ya en Masada los judíos se, se mataron en masa para no caer en manos del imperio romano. O sea, que esto de suicidarse en grupo... No no es algo nuevo, ya viene de tiempos de la Biblia, pero en, en el último tercio del siglo XX empezamos a tener noticias de suicidios importantes, el 8 de noviembre de 1978 en la Guyana francesa, los seguidores de Jim Jones y de todo el pueblo, 900 personas que se quitan la vida o que son suicidados porque también habrá mucho que decir. En el año 85, 60 miembros de la secta Datu Mangallano de Filipinas, en el año 87, 33 seguidores de la diosa Park Son-ya, en el año 90, una docena de seguidores de Federico Mesía que se veneran en México, en el 93, 87 miembros de los davidianos en Waco, 25 de ellos eran niños, menores de edad y 52 seguidores de Kabandien a que se pegan, se matan a tiros en Vietnam también ese mismo año 93, en el 94 48 miembros del Templo Solar en Canadá y en Suiza, en el 97 39 adeptos de la Puerta del Cielo, seguidores de los ovnis y de los extraterrestres, hace un año más miembros del Templo Solar en Francia y este año, este verano nos llegaban varias noticias de la parte de lo que ocurría en África este año ¿fue? Aparte exactamente este año hemos batido el récord porque no, nunca se había dado una Unas cifras tan exorbitadas en cuanto a suicidios colectivos como lo que ha pasado este año con los seguidores por la imposición de los 10 mandamientos de los narices en Uganda, ¿no? Pero después de ese, de ese crimen, este verano, han ido llegándonos unas cuantas noticias que apenas han tenido repercusión en los medios de comunicación, pero que siguen eh, reflejando que el, el cambio de milenio está provocando el pánico en muchas personas que optan por quitarse la vida antes de que llegue esa fecha. Ya. Eh, hay otro... Eh preguntas de internet, y hay otro caso también que vamos a seguramente conectar mucho más con él de por cambiar un poco el tema de poltergeist, un poltergeist que ha ocurrido en Santiago de Compostela era? en Santiago de Compostela, si sí. sí, eh, no de ser sin confiar, 8080 nuestro teléfono ahora enseguida lo contamos usando algunos estudiantes que han estado fosfenizados con esa luz eh, preguntan en el chat si tiene el satanismo relación con las apariciones de los ovnis nos preguntan caray pues que yo sepa no que yo sepa no sí sé que hay una corriente y con algunos personajes muy importantes como Gordon Creighton el editor de la French Review que han llegado a la conclusión que <coughs> de que la, los, los ovnis son algo negativo y que el origen de los ovnis o las inteligencias que podrían operar detrás de los ovnis son algo negativo para los humanos pero eso no tiene nada que ver con el satanismo el satanismo no es algo paranormal el satanismo es una corriente ideológica que tienen ciertas personas pues como pueden ser protestantes, musulmanes bajáis o adoradores del ombligo es una creencia, otra cosa es que hubiese algo trascendente detrás de los homins y que fuera diabólico o satálico vale. en, en el chat, ¿en qué cuerpo están los hombres negros negro? supongo que cuerpo se refiere a cuerpos de seguridad pues yo creo que en todos depende de, de cuál haya sido la fibra sensible que has tocado eh, yo te puedo decir que he recibido amenazas de gente de la Guardia Civil, de gente de la Policía y de gente del CSIC, y de gente del Ejército del Aire hay casos concretos, en momentos históricos, estoy recordando unas fotos que le fueron confiscadas a Pep Climent, o una cinta de vídeo que fue confiscada a un pasajero de un avión Madrid, el primer vuelo entre Madrid y París cuando filmó un ovni en ese momento eran en, en Francia, cuando aterrizó el avión estaban esperándole personajes de la Embajada Española, en ese caso eran esos hombres de negro que le confiscaron las pruebas en el caso de de Péclimé en Mallorca eran oficiales del Ejército del Aire, en otros casos ha sido la Guardia Civil. Depende, depende cuál ha sido, cuál ha sido la fibra que has tocado. Preguntan también tu opinión acerca de la tabla huija. Muy peligrosa. Muy peligrosa, pero como un coche. Ahí yo no soy psiquiatra. Sé que hay psiquiatras que recomiendan el uso de la huija como terapia en casos de autistas, en, en casos muy concretos. Pero en general yo creo que jugar con... Con la tabla huiza puede ser divertido, puede estar muy bien. Algunas personas pueden enriquecerlas, como conducir un coche. Puede ser muy útil, si es una ambulancia, si es un camión de bomberos. Pero si no tienes carné, para conducir lo más probable es que te des una galleta. Y como no hay nadie que reparta carnés para conducir la huiza, me parece que es bueno ser prudente. Rafa nos pregunta si sabes algo acerca del presunto ovni de la base de FAMET. No, no. Bueno, eh, vamos a tener que te decía antes. El tema de... de... El poltergeist en Santiago. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? Pues esto ocurrió hace unas semanas a nosotros, a través de la investigadora Pila Bijón, que había investigado el caso en, en su primer momento, hace unos meses en una vivienda. Además, curioso porque la, la vivienda es una casa antigua que pertenece realmente a un, a un monasterio de monjas. Aunque está cedida eh, de una familia, pero la propiedad legal creo que es de un, de un monasterio, que es una casa antigua pues ahí se habían producido unos presuntos fenómenos extraños hace unos meses cuando además de lo típico, movimientos de objetos, aparición de supuestas presencias extrañas se produjeron unas muertes eh, muy curiosas, la aparición en un espejo de una puerta de un dormitorio eh, de un armario de un dormitorio, aparentemente habían aparecido también unas imágenes extrañas unas teleplastias que diría Germán Dargumosa y una serie de cosas y en su día ellos eh, no no yo no tuve nada que ver con esa primera investigación es una cosa que, que hicieron marcelio requejo eh, pill dejón rubén sobrino y carlos fernández en su día estuvieron siguiendo este tema y bueno la cosa quedó ahí hace hace unas semanas al parecer el caso dio un, un giro bastante radical cuando una noche eh, repito que había fallecido la madre del ...propietario de la casa... ...había fallecido la hermana del propietario de la casa... ...el hombre está aterrorizado... ...por es causas naturales... ¿no? la gente uh -huh. muere por causas naturales... ¿no? ...y lo que ocurre es que lógicamente... ...es lógico que él relacione esas muertes... ...tan seguidas de dos familiares directos... ...con esa casa... ...y la verdad es que el pobre hombre... Eh, ...y si está escuchando el programa... ...le mando un saludo desde aquí... ...pues está pasándolo bastante, bastante mal... ...y ya para acabar de arreglar la historia... ...una noche se encontraba con su primo... Eh, ...creo recordar que... ...que este muchacho es su primo... ...y habían ocurrido una serie de cosas extrañas... ...habían recibido unos mensajes raros... ...a través del teléfono... ...y de pronto en su casa... ...según lo que nos ha contado este, este personaje... ...bueno, y el protagonista... ...porque hemos estado también con en el mismo hospital... ...de repente comienza a sangrar por las manos y los pies... ...se produjo, entre comillas... ...una estigmatización, ¿no?... ...la misma noche en la que supuestamente habían recibido... ...esas llamadas extrañas... ...y la misma noche en la que en un cuarto... Eh, ...de la planta baja, a la izquierda, al final de la casa... Este, esta persona decía haber visto una presencia etérica extraña, pues se produce, de repente comienza a sangrar por las manos y por los pies, el propietario de la casa lógicamente se asusta y llama a la policía, que esto es lo interesante, que acude un coche de la Policía Nacional, de la Comisaría de Santiago, y en el informe, que hemos podido ver hace poco, certifican que al llegar a la casa se encuentran con este personaje sangrando por las manos y por los pies, con unas, unas heridas en las palmas de las manos y, y en el empeine de los pies, Y avisan a una ambulancia, el joven es ingresado de urgencia, y al decir pues, que esto le había pasado en una casa encantada, en un poltergeist, y que le habían salido los estigmas, pues lógicamente lo mandan al pabellón psiquiátrico. Y estando allí, en el pabellón psiquiátrico, a los dos días o los tres días de haber ingresado, es donde pudimos reunirnos con él y ver que efectivamente las heridas... Existían la opinión de los psiquiatras, lógicamente, porque un psiquiatra ya no me parece más estupendo, siempre tiene que buscar la explicación médica y la explicación racional, es que este joven se hubiese infringido o esas heridas o ¿no? que se hubiese autolesionado, pero eh, el caso está ahí y se trataría de la última intervención policial en un caso, entre comillas, presuntamente paranormal que se ha dado en España. ir resumiendo porque tenemos otros temas ahí esperando, hay una cosa de luz por ahí, que han vuelto ya los, los cobayas que hemos tenido con nuestro invitado, nos ha llegado desde Barcelona atentos a esa luz que ilumina eh, conclusiones ¿qué está pasando? ¿están los diablos sueltos? Eh, ¿nos engañan demasiado? Gente. los diablos siempre han estado sueltos hay demasiada gente a la que le, inter le interesa mandar informaciones para despistarnos y que no lleguemos quizá al lugar donde está esa, esa verdad ok Hay demasiada gente que se ha dado cuenta de que las creencias son un sistema de control excelente. Había un, un general, Landán, creo recordar que era el nombre, que era el, el responsable del departamento de guerra psicológica de los marines americanos, que decía una cosa muy siniestra, y es que y esta es una frase que a mí me repitió en su día en un tren entre Barcelona y Madrid, recuerdo un agente del CSIC, mientras se sacaba la pistola y la ponía debajo de la almohada, compartimento por cierto, decía... El miedo es un arma muy poderosa y a través de el miedo es un arma tan útil como toda una brigada de infantería. ¿no? Y efectivamente el miedo o las creencias pueden ser utilizadas para controlar a un individuo o a un colectivo, pero si controlas a un individuo con la insuficiente poder o con la suficiente repercusión social, como puede ser un líder, un líder político o puede ser un líder musical, a través de él, en un sistema de cascada, un sistema piramidal, puedes controlar a las personas que sigan a esa, a esa persona. Y independientemente de que en algunos casos, y repito, yo he visto algunos informes, algunos documentos y he hablado con algunas personas a las que les ha desbordado su experiencia, va más allá... De esas maniobras de control hay una parte importante del mundo del misterio, del mundo de lo paranormal y del mundo de los ovnis que tiene su origen en el más acá, no en el más allá, lo que me parece todavía mucho más siniestro. A mí me asusta mucho más quiénes son los vivos que están controlando a veces estas informaciones que si fuese gente de otros lados. más, Manuel, antes de despedirte. En el chat nos dicen si es cierto que Suárez, tuvo presidente Suárez tuvo una experiencia ovni. Sí, tuvo en uno de los informes que ha desclasificado el MOA, se menciona muy tímidamente, muy por encima, creo recordar que es del año 82, no, no estoy seguro, que en un viaje eh, un avión, como tantos aviones, como tantos pilotos españoles, se encontraba con un ovni, se menciona así chiquitito, avión en el que viajaba el ministro eh, perdón el, el presidente Suárez, yo precisamente hoy he estado hablando con un buen amigo, que además sé que está en el chat, eh, siguiéndonos en estos momentos, y que me ponía en la pista de un importantísimo político español que iba en ese mismo avión, ¿Qué? que también fue testigo de la experiencia, y con el quizá, con un poquito de suerte, si Dios quiere, podremos hablar dentro de poco. ¿Ese amigo tiene que ver con cuerpos de seguridad, con estas cosas de las que estás hablando? Tiene que ver. Bueno, eh, y yo tanto creo. que tiene que ver. Bueno, ¿hay alienígenas en nuestro país? Nos preguntan... ¿Qué más quisiera saber yo? Por eso estamos investigando esto. Digamos que hay algunos algunas pistas dificilísimas de investigar, porque yo creo que no hay nada más difícil, más lento, más caro y más complicado que espiar a los espías, pero digamos que hay algunos personajes de nuestros servicios secretos que afirman categóricamente que sí, que en algunos casos concretos hay formas de vida no humana que tienen que ver con algunos episodios paranormales. En un minuto, ¿cómo defendernos de toda esta historia, de, la, de lo que nos cuentan, de la, la información que nos llega, de lo que nos quieren contar, de lo que nos quieren enseñar? Pues yo creo que la única defensa sería, pero, pero me parece utópica, ser adultos y no delegar la responsabilidad de nuestras vidas en nadie, ni en líderes políticos, ni en líderes militares. Pero sé que eso es muy difícil porque el hombre, por desgracia, es una especie muy dócil y que siempre ha necesitado a líderes. Y mientras necesite a líderes, quienes controlan a esos mismos líderes seguirán controlando al pueblo a través de la información, que no nos llega nunca. Now oh, relax for a while and listen for evening How much Gracias. Eh, A gracias. Hay muchos misterios todavía afortunadamente por descubrir. Seguiremos estando ahí. Sí, si nos dejas. Porque hay tanta gente que, que quiere pegar, matar, triturar deshacer y demás. No, ¿Por, no qué? Qué? ¿Por qué? Dime lo que. Algún día te lo contaré. Prepara las maletas, nos vamos de viaje. Gracias siempre por tu amistad, por estar ahí, por acompañarnos en esos viajes y por todo lo que nos queda por pasar juntos. Gracias.